3, eh, Mario Siaurri. Mario, Pablo y Lautaro te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Muy buenos, buenos días para ustedes y para todos los días. Mario, eh, tenemos un eclipse que va a ocurrir en las próximas horas y Canal 3 se lo va a transmitir. A ver, contanos cómo es esto. Mira, este, nació hace un mes y medio más o menos la idea, o quizás un poquito más, mm. cuando la situación de la pandemia era otra. Más allá de los casos, los estaba escuchando con la preocupación necesaria los casos que aparecieron durante este último fin de semana, uh -huh. eh, la, las actividades estaban mucho más restringidas. Claro. Y en una de las tantas reuniones que tenemos con la gente de Patagonia, pues nosotros formamos parte de la red patagónica de medios públicos, eh, estuvimos en una de las reuniones hablando con el director de Canal 10 de, de Río Negro, Roberto este, Wallenberry, el Tata, más conocido, y él con mucho orgullo contaba que se estaba preparando para el equipo. La cara de sorpresa de cada uno en la pantalla fue enorme porque no sabíamos nada, nosotros no estábamos con los temas de astronomía, claro. que era un tema que nosotros no lo teníamos instalado. Él ya estaba preparando incluso una serie documental, se habían contactado de distintos lugares del mundo porque se iban a, ver, iban a ir a Río Negro, y es como que nos fuimos metiendo en el tema y él nos ofreció la transmisión de Canal 10 de Río Negro. Eh, fuimos buscando y RPN iba a transmitir desde Piedad y la que se augen. y empecé a averiguar acá y se estaba programando una probable actividad en la vela, pero con las restricciones que tenía todavía en ese momento en la provincia de La Pampa. Claro. Eh, bueno, así que en principio íbamos a ver qué hacíamos desde la vela, eh, de qué manera podíamos transmitir. Y bueno, se fue abriendo la posibilidad, se fueron haciendo los protocolos. Eh, ...el turismo decidió que sea el lanzamiento de la temporada de verano... ...desde allí de la Vila, de la costa del Colorado... ...y lo enmarcó todo esto en el tema del de eclipse... ...y nosotros ya veníamos trabajando con las televisoras públicas patagónicas... ...y bueno, va a salir una transmisión en conjunto... ...nosotros ahora en un ratito nada más, 9 y media de la mañana... ...comenzamos a emitir una serie documental que hizo Canal 10 de Río Negro... ...que ya la empezamos a pasar la semana pasada... ...que son tres documentales de media hora... ...que digamos sería la previa a la transmisión en vivo... ...que vamos a hacer un rato a las 11 de la mañana desde la vela... Eh, ...que es como Esperando el eh, son ...es una serie de... ...una saga de cuatro... ...la próxima estaría el día lunes 21... ...que sería todo lo que fue la preparación del backstage... ...y lo que sucedió este lunes... ...este lunes 14... ...pero bueno... Estamos trabajando en eso, la idea es transmitir a partir de las 11 de la mañana y seguir hasta las 2, 2 y media de la tarde. Eh, ¿A qué hora es el evento? Eh, más eh, o menos. A partir de la 1 de la tarde es como que vamos a empezar a ver la cobertura más importante, en un uh -huh. punto donde va a ser el 100% de la cobertura. En Río Negro se va a dar a las 13, 14, 15, es decir, 13 horas, 14 minutos, 15 segundos. Uh -huh. Y eh, acá en la provincia de La Pampa va a ser un horario un poquito posterior, entre la una y cuarto, una y diez de la tarde, la una y media más o menos, vamos a ir viendo la cobertura más importante de, del sol. Eh, yo, yo lo estoy esperando realmente, quiero verlo porque dicen que en ese momento se hace de noche, nunca lo pude ver, sí. que se llegan a ver las estrellas, Es un fenómeno increíble, es maravilloso. Sí, sí. Eh, dicen que eh, la información bueno, que se ha difundido es que desde la Adela eh, eh, se podrá observar el 94% del eclipse. Exacto, el 94% que no es poco, No, no, no muchísimo. Es, así así mm. que los observadores privilegiados de esa, de esa zona, incluso a ojo descubierto, pero protegido, con una placa radiográfica, con algo, no, no mirarlo directamente al sol van a disfrutar de un espectáculo impresionante. Bueno, así que lo vamos a tener en la pantalla eh, de la televisión pública. Sí, lo vamos acá a de... tener la, en la pantalla de la TV pública. La idea es en algún momento poder tener las tres señales juntas al aire, es decir, Canal 3 de La Pampa, Río Negro y Neuquén, como para ver qué, qué es lo que está mostrando, qué es lo que estamos viendo en cada uno de los lugares. Ah. Eh, esa, esa es la idea, tendremos gente en el piso, entrevistas a medida que va avanzando el horario y con toda la expectativa que esto genera, la ansiedad que genera. Claro. Eh, Mario, la semana pasada hubo reunión del Consejo Federal eh, de la Televisión Pública. Eh, bueno, pa participaron eh, todas las, las, tele, las TV públicas eh, de las provincias. Eh, contanos a ver qué, qué pasó, hubo elección de autoridades. Bueno, una, algo, hubo un hecho muy importante porque es la primera vez eh, que se constituyó, desde que se constituyó el Consejo Federal de la Televisión Pública, ya por 2006-2007, Que la Televisión Pública Nacional toma la posta y decide, decide presumir. ¿no? el Consejo en estos últimos, últimos cuatro años eh, el gobierno de Mauricio Macri tuvo un perfil diferente, no, no era un, el Consejo que fue en un momento, pero a pesar de haber tenido años muy buenos nunca logró eh, transformarse en una asociación civil tener personería, nunca fue una, un ente que, que estuviera constituido legalmente uh -huh. Eh, era una expresión de voluntades con un estatuto al que más o menos eh, daba una organización de los canales públicos y hoy por hoy el desafío es conseguir esa personería jurídica para gestionar eh, realmente en conjunto todas las señales. Esto es muy importante frente al proceso de, de digitalización, del eh, encendido digital que se viene, hay un decreto que dice que eso será a partir del 31 de agosto de 2021, es una fecha que es ya es demasiado próxima, Pero bueno, eh, estamos trabajando en ese sentido. Hay distintas actividades previstas. El consejo lo preside a Rosario Lufrano y la vicepresidencia está en uno de los miembros de Patagonia, que es usuaria, eh, Paula Arruda, directora de Canal y de la Televisión Pública Fueguina. Claro, está bien. Bueno, este, hay que organizarse de esta forma, ¿eh? para, además sí, para conseguir cosas también. Indudablemente, ¿eh? nosotros somos todos usuarios, te eh, diría que el 90% o el 80% de los, de los canales somos usuarios de ARSAT claro. y estamos negociando cada uno por su lado. Y somos uh -huh. un gran usuario. Si ponemos a sumar el consumo de satélite que tenemos todos los canales, eh, podríamos conseguir beneficios especiales. Claro. Y eso es lo, lo que estamos buscando, entre otras cosas. Vos te imaginaste que también la capacitación de recurso humano uh -huh. para, para todos los canales, eh, la adquisición de, de elementos, de, de equipamiento... No es lo mismo hacer un pool de compra que comprar individualmente. Mm. Pero bueno, eso se está, se está avanzando en la idea de que realmente el Consejo se transforme en un organismo que tenga personería y que nos permita gestionar de esa manera. Eh, bien, Mario. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no eh, gracias como agradecerles, siempre. Agradecerles, sí, pues simplemente. Eh, agradecerles a ustedes e invitar a, a la gente a la previa, que a partir de las nueve y media estamos empezando con, con la previa de documentales, y a las once de la transmisión de Canal 3 Y después del mediodía, cerca de la una de la tarde, ver cómo se va produciendo esto. Cómo nos vamos a todos, a ver cómo se produce esto de la cobertura de Chol y esta noche en pleno día. Eso es lo que todos estamos esperando. Eh, bien, Mario, que tenga buena jornada. Ustedes también, abrazo enorme. bien Gracias. Mario Siaurri, el director...